Para nosotros, como Iglesia d i o s e s a n a y también bajo el impulso de nuestros obispos, que después en este último mes nos escribieron una carta sobre la misión continental, creemos que e n la Iglesia en la Argentina. Estamos teniendo este impulso misionero, sobre todo para poder realizar plenamente lo que nuestros obispos han reflexionado en Aparecida, que culmina justamente con este gran acontecimiento, esta convocatoria a la misión continental, a cruzar a la otra orilla, como nos dicen nuestros obispos. Ahora, ¿de qué manera podemos, la gente de Formosa, los que vivimos en Formosa, podemos ir a la otra gente, ir al yente, como se dice? Y sobre todo la primera, la primera、eh, digamos, es la disponibilidad que tengamos como iglesia para cultivar nuestra misión, ya que, como nos decía nuestro obispo,、eh, la dicha, el gozo,、eh, la alegría de la iglesia es anunciar el evangelio. La, la alegría de la iglesia también es anunciar a Jesucristo que es camino de verdad y v i d a ¿no? Exactamente, esa es, la, esa es la premisa, ¿no? Exactamente,、eh, la alegría que tenemos nosotros los cristianos es la buena noticia de Jesús para todos los hombres, para que en él nuestros pueblos tengan vida. Hay que hacer un desprendimiento para ir a la gente. Exactamente, la iglesia nos invita sobre todo a revisar todas nuestras estructuras y a abandonar todas aquellas estructuras que de muchas maneras, de muchos modos nos impiden Eh, realizar nuestra vocación misionera. Finalmente, el llamado que quieres hacer e el Padre Antonio para la gente de Formosa en este caso. Sobre todo lo que nos dice el Papa Benedicto en su carta、eh, de este año misionero, que es la de, sobre todo, que la dimensión a Gentes, la misión, el cruzar a la otra rilla, sea como el corazón de toda nuestra vida, el anunciar el Evangelio a los pueblos, a, la, a las familias, Porque el Evangelio, la palabra de Dios Jesucristo y su proyecto e l reino, es lo que afianza, promueve、eh, sobre todo la dignidad de las personas y de los pueblos.